Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu Televista, et a Pisto y Ratia. ¡El rico malet! los rincones más profundos del bosque Riope, un lugar apenas hollado por el hombre y más extenso de lo que indican los mapas, existe una magia primigenia que provoca que mitos y leyendas se encarnen en seres tangibles. Steven, un chico corriente, decidido que a desentrañar el misterio que persigue a su familia, se adentra en el bosque donde todo es posible y descubre un mundo de duendes, héroes, elfos y grandes batallas. Un mundo extraño, de los que jamás podría haber imaginado que existiese. Os hemos leído el prólogo del libro Bosque Mitago de Robert Olstock. ¡Vamos! Gaueko piztiaren da eguzti Karidadeko bentako hartia dut izu Seik izo maiaren bueltan arra Bueno ba, berriro gau berri de hemen Arratzalde hon guzti oi, arratzalde hon maki Arratza el león, arratza el león, emí, berriro, berriro lago, maqui, Vaya, imbeste, imbeste, <risa> dembora, egon gabe, eta claro. bechu. Emen, botolletan, <risa> A lo que tiene la baja maternal. A lo que tiene. <risa> lo que la, baja, <risa> la baja maternal. <risa> Estos cabrones que solo me han dado dos meses de baja maternal. Y ahora <risa> pues al tajo. No me han dejado terminar el año sin pasarme por aquí, pero bueno, he de decir que también un poquito de ganas ya tenía, ¿eh? de, claro. de, de que volvía a escuchar mi voz y, y bueno, y estar aquí. Hoy me ha tocado en los botones, pero pero bueno, un lujo estar con Naranja. Y bueno, e Oribai, Arratsal Leon Gustioi eta eh Emendi Gorantziak eta agurak e, de Noi Bai, vaya, y ahí asken egun eta asken egunan gaude bueno. Baor está Bueno, eh, hoy el tema, eh, os hemos empezado a leer eh, el, el, el principio no del libro Bosque Mitago y os diréis, pero listos, es, ¿a qué viene? ¿no? Que nos empiecen a leer la historia sobre, sobre duendes, sobre mundos imaginarios, pues porque el tema de hoy es el tema del rol. Porque en Baracaldo, eh, la semana pasada, eh, se han celebrado las Jornadas Arcadia, que son unas jornadas que llevan como unos siete años celebrándose aquí eh, y las eh, realizan un grupo de baracaldo que es un grupo de rol que se llama mundo mitago que luego eh, tendremos una entrevista con Unai. hay eh, es eh, un uno de los participa bueno una persona que, que ha participado en estas jornadas y es eh, eh, unos de eh, un, un chaval que bueno pues que está en este grupo en este grupo de baracaldo eh, en este grupo que se llama mundo mitago Uh -huh. Y bueno, aparte del carris que vamos a tener también las noticias de aquí, de allí, de todos los lados, todos lados todos pero bueno, serán cortitas también, y luego, <risa> por supuesto, agenda, y espero que... Y super express, super express, vamos, bueno, express, express, ya sabéis, con paciencia <risa> conseguiremos hacerlo bien, relajados, pasados, sí, y sí, tal. pero bueno, no vamos a terminar el año haciéndolo distinto al resto por del supuesto, año, no, por supuesto, por supuesto no. O sea que bueno bueno pues, pues empezamos pues... con las, con las noticias aform información de todos los colores Colio gustita coinformava. Bueno, pues comenzamos con las noticias de Baracaldo. ESC denuncia que el colapso de la urgencia de Gurucheta, del hospital de Gurucheta, es fruto de los recortes impuestos por eh, la gerencia Eh, por la gerencia ¿no? del propio hospital. Pues ese que explica en una nota de prensa que la situación de colapso se, se repite con demasiada frecuencia y que obliga al personal a tener que trabajar con enfermos en los pasillos. Pues el pasado martes 23, a las 12 del mediodía, había cinco enfermos y enfermas en los pasillos de, de, la, de la evolución de urgencias y 35 personas pendientes de ingreso. Una situación que, según el sindicato, irá empeorando si no se adoptan medidas por parte de la gerencia. Y que, según se indica desde el citado sindicato consecuencia directa pues bueno de una de una política de ahorro económico con la excusa de la crisis económica apoyada en una falta de contratación de personal y de cierre de camas. Bueno también nos comentan desde, desde el sindicato que esta situación ha empeorado durante el periodo navideño pues ya que durante estos días el equipo direct, eh, directivo de este hospital pues ha decidido cerrar nada más y nada menos que 200 camas, no ni una ni dos ni cinco, diez, bueno 200 y es un número similar al que se recorta durante durante el verano. ...y en opinión pues de SK... ...esta actuación solo busca el ahorro económico... ...y repercutirá negativamente... ...tanto para el personal... ...como para quienes tengan que acudir a la urgencia... ...de este de este centro ¿no? Además eh, hemos de decir que los cinco enfermos... ...que, que estaban eh, allí... Eh, ...seguramente que alguno o alguna... ...los vio ahí echados en la cama y dicen... ...mira qué listos... ...como saben que hay que esperar mucho... ...se traen en la cama... ...no, no, no, eran enfermos... Eh, ...y eso por ejemplo... Eh, ...quedaba patente... Eh, una vez más en nuestras administraciones y, y en quienes nos gobiernan que aquí lo prioritario es lo económico y no si nos encontramos bien o si lo necesitamos o, o si es que es de prioridad como en este caso, pues no lo primero es lo económico por encima de todo y una vez más, ¿a quién nos toca pagar? Pues mira. Pues a los ciudadanos y las ciudadanas. A lo mismo. Es verdad y al final, pues bueno, que eh, lo que también dice el sindicato SK es que eh, eh, digamos que A nivel organizativo y a nivel de coordinación, pues que las cosas, o sea, que tienen que empezar a tomar las medidas un poquito serias, ¿no? Pues porque la verdad es que es un poco alarmante, ¿no? Y bueno, pero a ver, la situación de Gurucheta es igual, y en San Eloy es ancheco parecido, o sea, no os pensáis que solamente es en Gurucheta. O sea, yo tuve la desgracia de estar el lunes en, en la urgencia de San Eloy y nada, seis horitas de nada, ahí, taca. Todo o sea, bien. así, seis horitas. Bueno, y bueno, pues claro, pues porque y está en la mitad de médicos y bueno, pues un poco un poco lo mismo, ¿no? Entonces, pues también lo que lo que se demanda, ¿no? Es sobre todo la apertura de las camas necesarias para solucionar, ¿no? El problema de colapso de las urgencias y luego reforzar la plantilla, porque hay muchísimos médicos y médicas que ahora, o sea, que sí, que bueno, que gente hay, pero también lo que lo que hace falta es eh, Pues ya no solamente el dinero, porque dinero también, a verlo haylo, ¿no? Pero es un poco el que tomen conciencia verdaderamente de cómo es la situación. Sí, seguramente que si sí, eh, algún equipo de fútbol necesitaría reforzar ¡Ame! ¡Ame! la ¡Ame! delantera o la defensa bueno. en, en temporada de invierno, en los fichajes de invierno, no habría ningún problema no, bueno. por parte de la Diputación de Vizcaya, que patrocina un equipo, casualmente, uh -huh. de hacer... Eh, Lo necesario, lo necesario para que efectivamente se refuerce la plantilla de ese equipo. <risa> bueno, y ahora, nos vemos en el próximo que nos vemos en la actividad de la actividad y la actividad Ala da bai, e, urtero garai hauetan e, gertatzen den o, oiden moduan Euskal Presoen eskubideen alderriek herrietako e, kaleak e, hartuko dituzte orain gontan ere. Ba, ez hame hartugu, ze, ze irakurtzen harina izenez eta ez daukatoiturik <laughs> jain beste denbora egin gabe, ba, kontua da, be, e, betikoa, ez, ba, justu gaur eh badaukagu eh barakaldoko bideoneran e, elkarri el el carreras ke bai kontzentrasiñobat bai bat, e, zea, ba 7etan eta 7etan 8etan bideoneran bai bai ba men duena 7 baina bueno esaten du e, gure arantzak eta bueno hori alde batetik beste aldetik ba izan behardugu E, abenduaren, e, abenduaren, hogeita, e, amarrean ba, berriz e, gaztizko zabaia ezpetsera martza antolatu dute eta eta gero beste aldetik ba, hemen barakaldon e, bihar e, zazpietan bidioneratik e, aterako da manifestazio jendetsua eta, eta bueno, hori izango da presoen aldeko eh Ximenak baina beste badaukagu, eh? Bai, bai, bai, gau sarran ospatzeko superkotilloia. <gabu> <gabu> bai eta bueno ba, urtero ba, lehen egunen e, gaueko mm, ordu betatik aurrera, gutxi gora bera ba, loro gehi garren amarkadan oinarritutako eh, presonalteko koti, koti joia antolatu, antolatu dute, itxazadar zagar dute gian, hemen barakaldon uh -huh. asike, bueno, ba, berta, mozorro txapelketa ongo da, DJa eh, karaokea, tombola, txokolatada eta makina bat sorpresa eh, topatuko duzuean Hmm? Bai, Hazte, Ala, bueno, esa... diar super plana, eh? bai, bai, bai, bai, esan duzu se 80garren hamarkadan oinarritatuko oinarri oinarritutakoa de la bueno, bueno, no gaude, nola gaude. Bai, bai. O sea Naiko seiratuta dauka mia eta horregatik eh, aiani. Claro, bai. tanto polvorón, a la que lo que te ha dejado la una pasa. Lo que tiene la vida. Bai. Eta orain pentsatzen ari naiz, a ver, eh La ba 80 80 laro Garo Larogeigarrena marca con Mosorro bat bilatzeko ba resa A ver Ospinete Se es... sí. Ospinete <risa> en ba, decir, de ba. ma eh como o pinpon un ricón la bruja vería eh bai Ay ba, se o no claro. Ondo primeran y ba, ba. Ordaudei Bueno, pues vamos con la noticia de Baracaldo, pues el movimiento social eh, el movimiento social de Baracaldo sigue fortaleciéndose y a partir de ayer, eh, pues el municipio cuenta con otro local abierto a la participación ciudadana y al movimiento popular porque se abrió las puertas de eco EcoBaraca. Ayer a la tarde, a las 7, eh, pues la organización ecologista, Ecologista Marchan, eh, pues inauguró su local en la calle San Juan número 10. ...y bueno, pues Ecologista marta en abrir las puertas, de su nuevo local... ...en Baracaldo, donde pretende que sea un espacio donde pues, se impulse... ...la lucha ecologista y social en la margen en la margen izquierda. El nuevo EcoBaraca, que es así como se llama el local... ...situado en la céntrica calle po San Juan, que está justamente... ...detrás del ayuntamiento, para que os hagáis una idea... Eh, ...pretende ser un lugar de encuentro, un espacio donde poner a disposición... ...materiales del movimiento ecologista y un local donde poder realizar... ...charlas, posiciones y reuniones donde proyectar las múltiples actividades y luchas de Eskerraldea en las que ecologistas marchan pues lleva desde hace muchos años trabajando, ¿no? Y bueno, pues otras muchas más. Es un proyecto que comienza plenamente abierto a la participación, a ideas y a propuestas. Y bueno, pues ahí está toda la gente, speech o bueno, la verdad es que bien, eh, ayer nos pasamos un poquito, ¿eh? para darles también nuestro apoyo y bueno, pues para para fijar un poquito a ver cómo está el nuevo local y tal. Y nada, muy bien, encima es un local que es super céntrico. y oye, tener un espacio caminar por la calle ¿no? y no solamente encontrarte tiendas y bares y de repente encont encontrar un espacio pues con las banderas ecologistas o sea un poco más libre no y abierto Ojo, como que te da una cosilla súper chula sí, y es detrás encantada. del ayuntamiento y ¿no? detrás del Exacto. ayuntamiento sí, sí. sí. que ves que ves el ayuntamiento que es lo, lo más de lo más eh, en esta eso línea no, no. y de repente pum te encuentras eso ¿no? y dices, así que nada desde aquí todo nuestro apoyo gracias a esa gente bonita que ha empezado con este proyecto y nada, pues que para lo que queráis, aquí estamos. Ajá. Baracaldo, un, un municipio de contrastes. Bueno, ese podría ser el de Marantza, ¿eh? De... A ver si... A ver si nos lo van a quitar ahora. Eso, ¿Eh? le voy a poner la C con el redondelito, ah, de copyright. De copyright. Ala, para que no, la, no, no nos lo lef, quiten. No copyright. Sí, sí, porque... porque Aquí hay es mucho chorizo. Tío. Sí, Aquí sí. mucho chorizo. Mucho chorizo, poco pan. Es <ríe> lo que hay. Y es lo que hay. Bueno, bueno va. Bueno, va albisea, albistera, goa, seta, egoera, obeteco, emacumen, e emacumen laguntza, beardugu. Barakaldoko emakume gazten taldean eh, abian daia da, bildu ziren estrenako aldiz, San Vicente Ausoan, eta herriko eh, talde ezberdinetako goiren bat emakume eh, elkartu zirela, zirelarik, eta, bueno, ba, elburuak eh, guztien artean plangintza zehatz bat garatzea eta lan egiteko erak eh, finkatzea, baina, eh, oraindik ez daukate izenik, baina horrek ez ditu kesatzen, noski. Bai, baina Barakaldon eh, dagoen zezuen arteko paredkida eta zuneza, jai, giroko musika sesista, emakume langilaren egoera lasgarria edota eraso sesistak, ez? Eta, bueno, ba, eh, esan, eh, esan ziguten, eh, ba, adibidez, eh, ez dugu pertsona finko batzuez osatutako talderik nahi. Gure helburua Barakaldoko gazteria gugana, urbilearaztea da. Herriko emakumeen egoera hobetzeko lan egitera hurbiltzea. Horretarako emakume guztien laguntza beharrezkoa da. Eta, bueno, e, na, na, txan, nabaritzen da, berria direla, baina ilusioz bai, beteta. Baita gainera, gasteak dira, hogei e, ziren, berelenen gobilera zan, baina, bueno, berelburuak eta, bueno, nahiko finkatuta ukate uh -huh. Eta, bueno, ba, joe, gauza ba, poli da. Eta, bueno, ba, menbarak aldoan behar dugu be ezta Azkenean, Bye. bueno, ba daude, oza, makun Baina, bueno, gazteak, azten badira ja, ba, gauza, kondufinkatzen eta gozak egiten, ba, batez ere da, konsientziazioa egin, ez da? Eta, haiek esatez zuten nola, ba, dibidez, ba, be, Beren guruan, ez da, ba, musika eta lako hausen ekosexista direnez, ba, nola aldatu, aldatu aldute, ez da. E... Eta, bueno, ba, joe, oso interesgarria, eta, bueno, majas, ba, emendik hori e, bezarka daundi bat, eta animo zure zure nadarekin. Bai, eta esan behar dugu ere, eh? ze guge irekita gaude, eta uh -huh. nahi duzu, duzuenean, ba... Ben gaude? ben gaude. eta elkar risquetzats es el karrisquetachobat dugu mi kagoen laletze. Nire mia dauga. Nire bueno, mia. mia. eta bueno. Hauskalo, hor daude eta haien artean konpondu. Bueno, pues eh, vamos con la siguiente noticia que es del pasado viernes. Eh, activistas protestan porque no hay dinero para nada salvo para el TAP. Pues el pasado viernes 23 de diciembre pues aprobaron, como todas y todos sabéis, los presupuestos generales para la comunidad autónoma del país vasco, donde se ha recogido una importante partida económica para el desarrollo de las, de las obras del TAP. Nada más y nada menos que 380 millones de euros para los próximos 12 meses. 380, sí, sí, sí. sí Seguramente los llenen con las camas que cierran Sí, eh, con las 200 camas, Twitter, sí. <risa> pero que se han arrojado ahí. Sí, papas, seguramente no. sea eso. Seguro y entonces está súper un incremento del 27%, ¿no? de los presupuestos en los presupuestos, perdón, para el año 2012, mientras que, es que claro, esto es lo más gordo, que claro, suben la partida alta, pero bajan eh la partida destinada a sanidad a educación y a los servicios sociales pero bueno, pero arancha es que esa cara que pones todavía, no te das cuenta que aquí lo importante es el tren de alta velocidad es que, ¿Eh? es porque va a ayudar a la educación, va a ayudar a la sanidad y va a ayudar a los servicios sociales sí, para que lleguen raro. antes a no, está claro que el TAP ha la vida, o sea, que va a ser como la panacea que arregle todo, o sea, porque uh -huh. si no no puedo entender, no puedo entender pues que viendo ahora pues lo que está pasando no mismamente ahora, camino la radio Eh, ahora mismo en la Casa de Cultura Baracas, la parte de abajo que ya sabéis que están ahí los servicios sociales pues están con carteles de no a los recortes me explico o sea sí. que nos van a pegar seriamente Ajá. en los sitios donde más duele y que para mí son intocables o sea es que hay cosas que son intocables en esta vida y son cosas como es la educación, como es la sanidad y como, como son los servicios sociales sí. o sea y es donde están más están metiendo más caña y coño, y luego resulta que tienen dinero para, o sea tienen 380 millones de euros Que no son o sea que vamos a pensar que cada millón de euros son ciento o sea, 106 millones las antiguas pesetas o sea una pasta indómita en el tap pues bueno no sé hasta qué punto las prioridades de este país realmente las miden eh, las personas sí. o los intereses económicos y Eso. yo creo que es la B interes sí, sí, sí. económicos es, es impresionante porque mientras eh, hay recortes eh, en esto que precisamente es lo que genera el bienestar claro. ¿eh? en el pueblo eh, no hay recortes ni eh, en, ni en lo militar Ahí no van a quitar a generales, ni van a quitar... No, no, no, no, no, no. <ríe> no faltaría no, no, no. más. Y luego, aquí está el TAP también, el tren de alta velocidad. aquí hasta qué claro, puntos, No le van a quitar ruedas. Claro, es? hasta qué punto es necesario eh, hacer otra infraestructura de este tipo que es tan salvaje porque sí. encima el modelo es súper salvaje uh -huh. pero bueno, siempre andamos un poco con el tema repito un poco el tema del TAP pero porque es que nos parece una vergüenza no yo creo que la gente tiene que, que conocer ¿no? estos datos Y darse cuenta de lo que de lo que están haciendo. Que todos y todas más o menos lo sabemos, ¿no? Pero ya cuando lo tienes delante y ves esos 380 millones, dices, me cago en la leche. ¿sabes? Bueno, eh, aquí tenemos un dato también curioso. Mm, más o menos, ¿eh? Más o menos eh, el coste de total de, de las obras de construcción del tren de alta velocidad son 6.000 millones de euros. Toma. Más sí, o mil. menos, ¿eh? O sea, realmente el dato es 5.975 millones de euros. Pero bueno, bueno 6.000 sí. millones se dice, rápido. Es por eso, es por todo esto que estamos contando, que mucha gente se está movilizando, entre ellos el colectivo Mugitu, que se concentró, eh, como bien os decíamos el pasado viernes 23, ante la sede del ACUA de, de Engasteiz, tras desplegar una pancarta de grandes dimensiones desde la, facha, desde la fachada de las oficinas del gobierno vasco, ¿no? Pues un poco la gente pues se sigue moviendo y sobre todo lo que es más importante es eso, ¿no? El, el informar, ¿no? De qué está ocurriendo y, y que, bueno, que hoy esto es que es, vamos, es vergonzoso, es vergonzoso. Bueno, y con esto hemos acabado un poquito con las noticias que traemos hoy. Eh, pero bueno, tenemos también una súper colaboración que nos ha llegado... Aquí me decían, ¿cómo que hemos acabado? No, no, no, nos quedan las colaboraciones. Eh, como ya sabéis, pues todos y todas aquellas que tengáis algo que decirnos, que comunicarnos, que informar, que desinformar, lo que os apetezca, eh, tenéis un espacio, que es el Espacio Ricolore, que en, podéis enviarnos vuestras colaboraciones a info.erricolore.org y luego pues podéis leerlas gratamente, cualquier mañana, cualquier tarde, cualquier noche, en nuestra página web, que es www.erricolore.org. Y bueno, Maki, ¿qué, co ¿qué colaboración tenemos esta semana? Bueno, pues eh, después de esta pedazo de introducción... Y que... lo he dicho bien, tanto Ojo. lo de InfoRicolore como sí, sí. la página web. O sea, si lo tengo que decir o sea, yo, bueno... Me traba... aquí, Nayara, y, vamos. <ríe> y si lo digo yo, me he trabado 700 veces. claro sí, Bueno, sí. oye, pues nada, eh, la colaboración que os presentamos hoy es eh, Cucucha y el Tenebroso Curso de Nuestros Tiempos. Es una colaboración que nos ha enviado eh, Igor Raedo y hace una alusión a cucucha y, y el último camión que sale y que coincide con el 75 ese camión que sale de, del solar al final que ha quedado de, de cucucha eh, coincide con el 75 aniversario de una famosa frase, De, de uno de un vecino supuestamente ilustre digo lo de supuestamente eso es mío particular pero bueno ilustre de, de Bilbao y es aquella frase de venceréis pero no convenceréis venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta pero no convenceréis porque convencer significa persuadir Espetó Unamuno al coronel general de la Legión José Millán Astray el 12 de octubre de 1936. ¡Viva la muerte! Contestó este, para acabar gritando, ¡abajo la, la inteligencia! Pues bueno, es eh, una frase de Miguel de Unamuno y casualidad que el último camión eh, coincida con, con... esta mm. frase y esa camión ese camión seguramente represente a ese coronel que que nos plasma aquí nuestro amigo Igor Aedo y que nos ha hecho llegar esta colaboración, que la podéis leer, como os ha dicho, en nuestra página web. Bueno, y ahora, eh, antes de pasar a lo que es el tema en sí, no voy a contaros un poquito ¿no? este tema del rol, en qué consiste el rol, y eh, pasar con nuestro con nuestro amigo Unai, que nos va a hacer esta entrevista, pues os dejamos con una cancióncilla Tango y beltamacala Yo te no teniendo un volada zirrikitu eta mila doini altzortu eta zeuska gitarra zara hau txez ez tali jano zaitu laga gormutu eri jagitarra zara hau txez ez tali janor. and I Bueno, pues empezamos con el gaia con nuestro tema de hoy y vamos a explicaros un poquito no qué son esto de los juegos de rol no pues el juego de rol o de role playing eh, pues consiste en tal como dice su nombre pues en desempeñar un determinado rol o personaje concreto no es pues una persona se pues hace rol de x y significa que está realizando un papel que normalmente pues no lo hace Y luego pues los juegos de rol son como los juegos de indios y vaqueros de toda la vida, de policicacos, que solo solo que un poco más sofisticados y, y digamos que tienen una serie de, de reglas sencillas, ¿no? son muy parecidos al teatro improvisado y se pueden asemejar a una narración colectiva. Y bueno, pues cuando se juega al rol, pues cinco o seis personas se reúnen alrededor de la mesa en la que hay lápices, cuartillas, dados y muy probablemente pues una porción de objetos extra que sirve pues para ambientar mejor eh, el juego, ¿no? Y bueno, pues eh, digamos que eh, los juegos de rol, eh, luego un poquito ya un año nos explicará más porque es el entendido en la materia, ¿no? Pero deciros que, resumiendo un poquito, los juegos de rol nos permiten eh, pues permiten cumplir el sueño ¿no? que todos y todas hemos tenido alguna vez, ¿no? De, de ser protagonistas ¿no? de, de la típica de protagonistas de, de algo ¿no? de protagonistas a, a modo de actores ¿no? y de actrices de, de situaciones acciones y, y en este caso pues de, de, de estos juegos ¿no? eh, juego de rol pues lo que permite es interpretar un papel pero la ventaja sobre el actor de cine es que se tiene un guión menos rígido que el del actor y las acciones y las palabras pues pueden cambiar ¿no? en lo que sería el devenir del relato y el devenir de, del juego en sí. En el juego se introduce un sistema de tiradas de dados para dar un cierto grado de aleatoriedad a las posibilidades de éxito en las acciones. ¿no? y bueno Tal y como se describen estos juegos, pues, se trata de juegos cooperativos, ¿no? donde nadie gana a nadie, sino que se juega en colaboración y conjuntamente. Al final pues ganará al equipo que pues, ha cumplido su misión, Eh, o perderá con toda seguridad si cada uno uno presta a su hombre la tarea. O sea que también eh, los juegos de rol eh, son juegos cooperativos, se juegan en grupo, y bueno, pues dan mucha importancia a eso, ¿no? a, a este juego en grupo. Y bueno, una cosa que nos, pues, investigando un poquito no para el programa de hoy, y metiéndonos ahí para saber un poquito más sobre el tema del rol, nos metimos en el, la página del Ministerio de Educación, del gobierno español y pusieron pues, no, nos vienen pues sobre el tema del rol y así los 7 mitos sobre los juegos de rol entonces pues hay una serie de mitos eh, sobre el tema del rol eh, a ver el primer así es que el jugador y el personaje son la misma persona eso es uno de los mitos y pues en contra de lo que lo que lo que se dice pues eh, que todas las acciones que ejecuta el personaje eh, hay que decir eh, que son imaginarias y que no existe en el mundo real o sea que por mucho que, que la persona esté interpretando un personaje está interpretando un personaje, no es la persona y luego posiblemente este es el error más común sobre los juegos de rol no el pensar que si una persona pues se disfraza de yo que sé de, de, de mago o de mago siniestro en su vida cotidiana pues es un ser negro y o sea malo y chungo y así o sea y no. Que no. no, no es oscuro no es un ser oscuro Entonces es una de las cosas que nos dicen como el primer mito. A ver, ¿cuál es el segundo mito, Am aquí Bueno, el segundo mito es que los juegos de rol enseñan a los jugadores cómo lanzar hechizos. La magia que se usa en los juegos de rol es enteramente una simulación. Existe solo en el mundo del juego y no trasciende al comportamiento habitual. Es decir, que el que en el juego de rol se eh, diga, pues, te mando tal conjuro, conjuro para hacer no sé qué, no significa que esa persona en su, se vaya por la calle haciendo y tirando conjuros. Que no, que no, no flipemos, no flipemos. Luego también otros mitos es que en el juego de rol hay ganadores y perdedores, ¿no? A diferencia de otros juegos, eh, otro tipo de juegos, pues en el juego de rol no tiene normalmente ganadores o perdedores. Claramente definido, explico, siempre, hombre, si consigues tu misión, pues esa gente es la que gana, pero bueno, que todo puede dar mucho la vuelta, ¿no? Y en lugar de eso, pues un trabajo más bien en equipo. Uh -huh. El siguiente es, los juegos de rol el ensalzan la violencia, aunque el combate existe en la mayoría de estos juegos, nunca se presenta como la respuesta a todo. Bueno, eh, la verdad es que la palabra ensalzan la violencia... Bueno, también eh, están los videojuegos, juegos, las películas, y, y eh, los comportamientos los de personas animados. por la calle, o sea, es que sí, eh, este gobierno español es como lo de lanzar hechiz hechizos y sí, estos flipan. Sí, ya ya, de, flipan mucho. Los ¿sí? del Ministerio de Educación en el gobierno español habrán jugado alguna vez a esto. Yo creo que no sé, ya no os algo un poquito más Pero bueno, sí, sí. Eh, bueno, luego también pues que mm, otras otras de las cosas eh, voy a unir los puntos. Hostia, rancha, ¿qué? ¿Ensalzan la violencia. ¿A qué van a ser estos los de me voy a callar sí vamos a vamos a callar no vamos a callarnos bueno eh, dicen ya retomando el tema de los mitos que bueno pues que los juegos de rol pues inducen a comportamientos obsesivos y a mí también lo que pone aquí es que convierten a la gente en criminales a ver esta idea es absurda ¿no? porque en los crímenes cometidos por los juegos pues existen muchos factores psicológicos de fondo yo creo que esto viene a cuenta de lo del niño de la katana este que sí, sí, sí, sí. estávaliito este que bueno no? pues que decía que inducido por no sé que pues de carga bueno, al final eh, es un poco todo lo mismo ¿no? o sea esto está claramente que es una cosa totalmente está en un mundo en un mundo de fantasía uh -huh. o sea es un juego que se realiza pero como, como otro tipo de juegos claro o sea que no tiene por qué me explico que los comportamientos criminales, los comportamientos obsesivos tienen una base claro, <ríe> psíquica claro. muy grande de la persona que lo realiza o sea entonces también deberíamos de acusar a los bancos y al gobierno español y a todos los que generan la crisis eh, porque inducen a X personas a robar claro. no, a, sí obviamente. a bolsas y criminales que claro. también hay que hmm. y luego pues por último que, <ríe> la uy, que ¿He, dicho uy, esto? Uy, he dicho esto uy, ahora le damos la boca con jabón <ríe> Y lo último es que pues los juegos de rol inducen al suicidio. ¿no? Yo creo que este tema también se trata bastante, ¿no? Cada vez que se habla de rol... ¿vale? La como cara que de tío. Mariano Rajoy inducen al suicidio. Es el, el Centro para el Control de Enfermedades y la Universidad una, una universidad Estadounidense pues hicieron una, un, una investigación exhaustiva eh, sobre los juegos de rol Y bueno, pues estuvieron muchísimo tiempo pues investigando y sobre todo cotejando datos eh, para ver si había alguna algún tipo de conexión entre las personas pues que se habían suicidado y de esas personas pues quiénes eran, eh, gente aficionada al juego de rol. Y se dieron cuenta de que, que bueno, que el suicidio se da en mucha menor medida entre las personas que juegan a rol que en el resto de la humanidad. Volvemos a decir, o sea, que al final que tú juegues a un juego en el que te implica tener un personaje eh, no significa Eh, bueno, pues eso, ¿no? Que, que bueno, que primero, seas ese personaje y segundo, ¿no? Este tipo de comportamientos. Así que todo esto, fíjate en lo que hemos sacado aquí del Ministerio de, de Educación. Todo esto nos lo ha dicho. Eso y se, y encima a la persona que lo ha hecho y lo ha escrito lo pagamos y, y entre todos y todas. Y entre todos y todas. Bueno, pues dejamos ahora con la cancióncilla antes de tener la entrevista con un AI. aquí a charlar un poquito padadadavir andar bachira andar bachira pam vente pa aquí no me dejes solito padadadavir andar bachira bachira pam Bueno pues eh, vamos con nuestra entrevista tenemos esperemos al teléfono a Unai Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Unai. Buenas tardes. Bueno, pues Unai es miembro de la asociación de Baracaldo, eh, Mundo Mitagos. Y bueno, Unai, pues eh, nos puedes contar un poquito, eh, pues bueno, eh, Mundo Mitagos, eh, qué es, ¿El por qué elegisteis ese nombre, quiénes sois, qué actividades realizáis. Pues mira, eh, somos Mundo Mitagos, una asociación cultural que nos dedicamos a desarrollar los juegos de rol, estrategia y simulación como una alternativa de ocio entre los más jóvenes. Y bueno, pues la asociación de ahora nació como fruto de una fusión de tres asociaciones que estábamos en la Casa de Cultura de Cruces, que uh -huh. nos reunimos, decidimos alquilar un local en el centro de Baracaldo pues, para poder desarrollar un poquito mejor nuestra actividad y Mundo a Mitagos es el resultado de la fusión también de los nombres de dos de esas asociaciones, de Mundos Exteriores y de Mitagos, uh -huh. que se unieron, pues como he dicho, con El Último amanecer y la Hermandad Dragonil, que uh -huh. vino un poquito más tarde. Muy bien Unai, oye una cosita, eh, es que te decimos, eh, nosotros antes del programa de empezar ya con la entrevista más seria, eh, lo que solemos hacer son unas pequeñas preguntas para entrar un poco en ambiente y como nos hemos emocionado tanto con el tema, te hemos hecho la primera pregunta seria, pero vamos a retomar un poco las, las, las otras preguntas porque nos parecen también una forma eh, cachonda de, de, ¿no? de, de hacer lo que es la, la entrevista, cuéntanos un poquito de ti, por ejemplo, ¿tú de qué barrio eres? Yo soy de Baracaldo, vivo cerca de la plaza Europa, debajo, de cerca de Las Sarres. Y nada, llevo viendo ahí <ríe> toda la vida prácticamente. Sí. Yo en Rontegui, pero me bajé para abajo y uh -huh, ahí o sea. estoy. Ajá. Y bueno, eh, ¿qué echas en falta y qué sobra en tu barrio? A ver, pues, ¿qué he hecho en falta, hombre? Me ha he falta a veces un poco más de vigilancia policial por el tema de que pues Juan de Garay es una zona de copas muy frecuentada y a veces hay líos, pero bueno, parece que poco a poco se ha funcionando un poco el tema. Me ha he falta también que ya pongan la recogida normática de basura y pues un poco más. Aparte eso, es un barrio bastante tranquilo, apacible y, no... y se vive bien prácticamente. salvo algo por ruido los fines de semana, pero bueno. Opa, eh, soy Mario y nada, te... Te hago la siguiente pregunta. ¿Un sitio que te gustaría conocer y otro que no? Me gustaría conocer Japón y no me gustaría conocer Marruecos. Y sin pensar, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza al escuchar Baracaldo? Cambio. ¿Altos Hornos? Industria. Eh, ¿IKEA? ¿IKEA? multinacional. Ayuntamiento. Chorizos. Eh, Gaza. ¿Perdón? Gaza. ¿Gaza? Sí. Identidad. Eh, sexo. Chicos. <ríe> eh, cárcel. Problema. ¿Y Obama? ¿Presidente? Bueno, y ya la última, ahí ya con este precalentamiento, eh, si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Pua, pero si lo digo en alto no se cumple, entonces no sé si me merece la pena pedirlo, ¿eh? <risa> bueno, bueno, pues entonces el segundo. <risa> El segundo, pues que a ver si se calma un poquito esta crisis y salimos de una manera más justa, más repartida y más equitativa para todos. <risa> vale, pues nada, pues has he hecho este precalentamiento ya y nos has comentado antes eh, un poco de, de la asociación. Eh, bueno, a mí me, me crea curiosidad, es eh, el nombre de Mitagos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué elegisteis? ¿De dónde viene este nombre? ¿Por qué lo elegisteis? Pues creo que el nombre original iba a ser otro, porque yo no estaba con el secreto el Club Mitago, que es uno de los primeros que se crearon también en Hiskaya, pero lo que es el nombre de Mitago sale de un libro que es Bosque Mitago y el nombre se copió de ahí. Uh -huh. Entonces, sí, es que hemos leído, hemos leído el prólogo al, al inicio del programa, porque pensábamos que sí, que yo creo que hombre, es que es un es un, me he leído el libro, es un libro superstulo y bueno, que es está pensábamos que bueno, que podría tener relación y efectivamente la tiene que bien. Sí, efectivamente, efectivamente por casualidad. Sí, uh -huh. Otra cosa. Y una preguntita, eh, así a lo largo de qué actividades realizáis en en la asociación? Pues, pues mira, en la asociación nosotros normalmente nos reunimos todas las semanas pues para jugar partidas, pero ya lo que se queda externa, pues, para que la gente nos conozca y demás, participamos con el Ayuntamiento de Aracaldo de las sociedades infantiles de las Islas del Carmen uh -huh. y todos los años ya, que este año se acaba de cerrar justo la 18 edición, hacemos las jornadas lúdicas Arcadia en la Casa de Cultura Clara Compamor. Realmente esas son pues, las más grandes que organizamos de cara para afuera, digamos, para el público en general, pero nosotros nos reunimos todas las semanas o todos los días en función de nuestra disponibilidad a jugar partidas, a jugar a juegos de mesa, jugar con consolas, lo que nos apetece en el momento, simplemente hacerlos pues, uh -huh. Y una pregunta, ¿por qué decidís hacer esa aso asociación? Pues porque si sí, yo creo que convertir en una sociedad es la mejor forma de dar a conocer un poco lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. También existe un desconocimiento sí. muy amplio en torno a los juegos de rol y es una buena manera de juntarte a unos recursos, a unos esfuerzos ...y con eso pues sacar adelante actividades... ...empezar trabajar pues con el ayuntamiento... ...con otras asociaciones... ...y darnos un poquito a conocer nuestra ficción... que, que falta hace. ¿eh? Uh -huh. Sí, eh, acabas de decir... Eh, ...pues bueno, mencionar el desconocimiento... ...de los juegos de rol... Eh, ...no sé si has leído los siete mitos... ...sobre los juegos de rol del... ...del Ministerio de Educación... ...del gobierno de... ...del gobierno español... Eh, ...nosotros aquí los hemos mencionado... Eh, No sé si, si estás... Eh, bueno, ¿qué, qué, te, ¿qué te parece no lo que, bueno, lo que aquí opinas? Bueno, eh, casualidad, el documento del de, Ministerio no he leído, he, traído, he leído un sinnúmero de artículos que han, han sido publicados en revistas, he leído también algunas sí. publicaciones americanas, pero casualidad, en español, que es lo que más cerca me pilla, no, no lo he leído, así que no te sí. puedo decir si me parece bien o no me parece mal. Bien, ¿qué te parece si te leo, por ejemplo, eh, ya los hemos leído, pero qué te parece no. si te leo... ...uno al azar y, y le comentas... ...esto es perfecto. lo que pone, ¿eh? que no lo decimos nosotros... ...que quede perfecto, claro... ...perfecto, adelante... ...entonces, eh, uno el, el más cortito que es... Lo ju ...los juegos de rol ensalzan la violencia... ...aunque el combate existe en la mayoría de estos juegos... ...nunca se presenta como la respuesta a todo... ...pues efectivamente es un gran mito... ...precisamente los juegos de rol lo que ensalzan es la cooperación... ...entre las personas para alcanzar un objetivo común... ...y en ningún caso la, la violencia... Sí, sí. combate es algo circunstancial que puede ocurrir durante una sesión de juego pero en absoluto nuestro objetivo es ser violentos o formular la violencia, sí, sí. todo lo contrario es un una afición pues se reúne que, que exige vamos que la gente coopere participe hable y saque adelante en común las cosas no, no hay manera si sí, es verdad o sea es más antes cuando hemos introducido un poco el tema pues también hemos explicado un poquito no que, que luego tú también te vamos a pedir que nos expliques tú con tus palabras que es el rol y qué significa para ti no el, el rol no pero sí que nos ha quedado una cosa clara que es un juego cooperativo o sea, es una cosa totalmente cooperativa que se juega jugado en grupo y que y que solamente se puede ganar o esa la colaboración de todos ¿no? y bueno una idea eh, pues eso, ¿no? un poquito, nos puedes explicar eh, pues eso que qué es el rol o para ti qué significa que es, es el rol. Bueno, pues te lo voy a explicar con mis propias palabras. Perfecto. Eh, para mí el rol es la versión la mejor versión de lo que sería un teatro improvisado, es una actividad con la que yo me junto con mis amigos y construimos una historia todos juntos uh -huh. en común. Eh, es una oportunidad que, pues, de desarrollar la imaginación, eh, la cooperación, de pasar también un rato con los amigos y, al fin y al cabo, su propia que va a tener es, o sea, es decir, es interpretar algo que no lo tiene un personaje y darle voz, forma, como lo haría un actor, un actor en una obra de teatro, uh -huh. básicamente. Yeah. Digamos que esta es la, la versión más corta que le puedo dar, no podría explayar <ríe> mucho, pero, no, pero hasta, hasta, yo creo que, que, perfecto, que queda perfecto. claro perfecto. así. Uh -huh. eh, y una pregunta, en, eh, también yo creo que mucha gente se preguntará qué tipología de gente no hay dentro de un grupo de jugadores y jugadoras de error. ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos contases pues, cuánta gente sois en el grupo, la tipología de la gente. no Pues también para quitar uh -huh. estos mitos ¿no? que tenemos mucho, uh -huh. pues qué edades pues... tenéis, profesiones, etcétera. Pues mira, te digo, aquí tenemos de todos son unas 20 personas, hemos sido 40, pero bueno, por avatares de la vida, pues familia... Compromiso económico ha ido marchando gente, pero bueno, somos de todo tipo, personas que nos gusta todo tipo de música, de todo tipo de sensibilidad política, aunque somos una asociación política nosotros, eh, gente con estudios superiores, con módulos, solo bachiller, radioescolar, o sea, de edades entre los 24 y los 30 y tantos, no te puedo decir exactamente qué años tiene el más mayor de la asociación, pero somos gente muy variada, o sea, no nuestros gustos musicales son completamente diferentes, uh -huh. entonces sí. de todo un poco, es que realmente no, no hay un tipo específico de persona a la que uh -huh. le pueda gustar o jugar los juegos de rol, es decir, la persona más insospechada te puede puede saber jugar a rol y puede practicarlo uh -huh. como nada de sus aficiones, entre uh -huh. otras vamos. Uh -huh. Bueno, eh ya para, para ir terminando esta semana habéis estado realizando las jornadas a arcadia y bueno así breve pues eh, estos días una pequeña valoración qué actividades eh, eh, habéis realizado y luego por supuesto eh, pues bueno si queda todavía alguna actividad o, o algo por realizar en las jornadas de, de arcadia Eh, perdón, Jornadas Arcadia, eh, pues eh, para que, bueno, lo comentes y aquellos que, que aún puedan y tengan tiempo... alguna actividad que tengáis pensado hacer por, estas Navidades aparte jornadas. de las jornadas... Vale, pues primero he empezado con lo primero. La evaluación de las jornadas ha sido positiva, ha venido bastante gente, mejor más de lo que nos esperábamos debido a las fechas, pues entre semanas, solo por las tardes... Ha sido, llevamos digamos, unos cuantos años complicados ya, el año que viene ya es perfecto en cuanto a fechas, porque podemos coger fin de semana... Las actividades, pues, juegos de rol, partidas de rol en vivo, que es otra versión de, la, de los juegos, uh -huh. juegos de tablero y algunos campeonatos. Y, mira, ya que me has de las actividades, pues ya aprovecho también para hacernos un poquito de publicidad. Por supuesto. Que, <risa> Por mira, supuesto. el 3 de enero, a la de 10 a 12 de la noche, en la Casa de Cultura Cla Clara Campoamor, dentro del programa de Baracagawa, vamos a hacer pues, unas actividades de... ...tudoteca, juegos de mesa y algunas prácticas... ...y luego todos los meses del año... ...excepto los meses de verano y diciembre... ...pues porque cada en las jornadas... ...el segundo fin de semana también hacemos actividades... ...en cada amor por las tardes... Uh -huh. ...entonces pues que la gente... o ...entre en nuestra página web o en nuestro foro... ...que es uh -huh. mundomitagos.com... ...y uh -huh. se informe un poquito si quiere participar... ...en las actividades. Eso es, un poquito era lo que nos queríamos que nos dijese... ...pues para que las que las personas que quieran... ...pues participar o contactar con vosotros... Eh, ...lo pueden hacer... Pues sí. a través de la página web, web? Uh -huh. www.mundomitagos.com uh -huh. o el foro de la asociación, que bueno, pues que busquen foro mitagos en mundomitagos en Google, ahora no te puedo decir la dirección exacta porque no me acuerdo. Vale, entonces, <risa> seguramente y si no, pues que se pasen por la calle Castilla León número 5 Lonja, que tenemos ahí el local y los fines de semana solemos estar ahí. Que yo creo que es la mejor forma, si vives en Barakaldo en cercanías, venirte aquí a acercarte, conocernos y hablar con nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien bueno pues nada hasta aquí la entrevista esperemos que no haya sido, no, no te haya supuesto eh, mucha atención que hayas estado relajado que te haya gustado nosotros encantados de saber un poquitín más de, del mundo de error del mundo del rol y de las jornadas y, y bueno es que ricasco por atendernos y, y bueno pues eh, cuando queráis ya sabéis dónde podéis encontrarnos a nosotros. Pues. Lo mismo os digo, muchísimas gracias también por darnos la oportunidad de, de conoceros a vosotros y oye que cuando queráis o si queréis pasaros a una partida, pues estáis invitados, basta con que me llaméis otra vez para el teléfono. <risa> vale. Y vale. Si pues... queréis probarlo ya personalmente, os montamos alguna sedida. Vale, pues es que Ricas con I. Vale, vale. En caso sois. Vais, ahora vos. Ahora. Y ahora una canción. Ahí viene mi carro, mami. Dime lo que trae, escondido lo lleva como cantaba el bolita. So Mi niña que llavanera con, con el marpita pinta, raya mi camisa marinera con la chimadero roco bailen a toda neguaro delito sin sentido cántame, mi niña que estoy triste cántame mi niña que estoy triste que anima nunca marcha siempre sin pasajero de Agenda. Agenda, agenda. agenda, agenda, agenda. Agenda. Bueno, pues vamos con la agenda, que hoy es un poco cortita. Tenemos realmente un par de cosillas que anunciaros. Deciros, bueno, pues que hoy, eh, viernes día 30, a las 7 de la tarde, o sea, se Ya en 10 minutos eh, hay una charla sobre la Ya oh. podéis correr. <risa> <risa> una charla sobre la oficialidad de las selecciones deportivas vascas en el bar La Riojana en la que Juan de Garay de, de Baracaldo, con la participación de Esite y de Euskal Herri Quirola, y organiza eh, Baracaldo Gazte Asambla. Uh -huh. Y bueno, hoy también a las 9, pues es la fiesta de Nochevieja de Guitzarri para jóvenes de 14 y 18 años en la Casa de Cultura de San Vicente, pues organiza Guitzarri. Y bueno, va, gao, ras, que nos tira la denes, va, sorcietan, va, vidionera, eh, va, perrezo en aldeco, cera, concentrasillo, bate, gonguda, eta, bueno, va, ori, arracha aldeco, sorcietan. Guitzarri ETA BIAS LARRUNBATA ETA BIAS LARRUNBATA, TZON, TZON, TZON, URTEARI AGURRA eh, PIKO LA CRUZ eh, MENDIA NIZANGO DA, ASIKE BUENO, eh, MENDIA JOAN NEBA DOZUE, BABIAR GOIZETIK, eh, ALTZAU AI SUPER TENTRANITO, ETA MAIKA TARDIETAN BA ONGO DA AN, LA CRUZEN, eh, BUENO, BAORI, URTEARI AGURRA! Eta gero eh eguerdian ordu batean Larboledan e, ba, egongo da trikitoteo, txaranga, bertsolari eta txistulari eta txistulariak hori e, ba, eh agur eh e, esateko, ezta? Eta bueno, horko elkarteak pantoratu dute ba ekintza hau. Eta Billa Erratzaldeetik be, ba Erratzaldeko sazpietan bidioneran egongo da e, manifestazioi manifestaziobait e, persoen aldekoa. Eta geratu geratu dira hori, arratzaldeko sazpietan bidionera. Taguetik ba ordu bat e, ordu batean Eh, gongo da... super supercotillo ya. Va, da kistudei. Chazadar. Sagarrote guían. Emem. Va, Está bueno. Va ya bucatudugu. ¿Eh? Que se nos ha ido el año ya. Ya es el último programa de este año. El año que viene seguimos dándolo a la caca. <ríe> todo rato. Y bueno, pues deciros que, que nada. Pues que es que ricasco. A negote gatik. Agur maki, Bai, y bueno, os dejamos con un super temazo Ochentero para ir entrando en calor Y mañana pues celebramos txvija, ahí, Con ahí, con ganas, con boas Plumas y la de Dios Bueno, eta musubat, maider, musubat Ay, bai, maider Dame la lava